Este programa es presentado por RT Contenidos. de pobre él algo tenía un poco que todo campo y sus ojos el mío sin importar ninguna opinión de la familia juraron un amor para toda la vida la tose el crucifijo y una lapicera regalos una voz un baño de seda dijeronse una tarde cerca de la escuela la gente murmuraba que no vea tan bella se casó la Hola. Buen lunes para todos. Bienvenidos una vez más a Solo Éxitos. Una hora compartiendo solamente éxitos en nuestro idioma canciones que son y serán siempre un éxito. Canciones nuevas, canciones clásicas, todo. Vamos a estar escuchando en la siguiente hora. Mi nombre es Walter González en los controles Daniel Fernández. Musicalización a cargo de Laura Moreira. Esta es una idea y realización de RIT Contenidos. Contenidos para radio y televisión. Y se nos casó la Valeria. Soledad, La Valeria, con lo que vamos comenzando el programa del día de hoy. Soledad con esta canción se ubica en el puesto número 17 esta semana en el ranking. Momento de votar es ahora, ahora y hasta el viernes. Votás en www.las20masvotadas.com o desde la aplicación para Android, Las 20 Más Votadas. Así es el ranking de la radio. La Valeria, de la bella, por amor, Comenzamos una nueva semana de la radio. Aquí estamos presentes como todos los días, como toda la semana con Solo Éxitos. Sus ojos de amor destella. Seguimos disfrutando de Solo Éxitos. En este caso vamos a viajar en el tiempo, versión en vivo de Andrés Calamaro y esto que es TuYO siempre, una hora convirtiendo Solo Éxitos. Sonamente música en nuestro idioma. Bienvenidos a todos damos y empezamos a cantar solamente éxitos canciones que conocen muy bien que canciones que llevas en tu corazón nuevas clásicas todas suenan acá Andrés Calamaro ahora y dice si alguna vez no me vuelven a ver Qué buen clásico. Los nenitos verdes. Morracho. Lamento boliviano y de corazón idiota. Te dije que íbamos a empezar a cantar, ¿no? Seguramente te la cantaste todo. Idiota. Eso, eso es lo que habla, eso es un buen clásico. Eso es un éxito y aquí convertimos solo éxitos. toda la semana de lunes a viernes con Balrimos Solo Éxitos. Si seguimos disfrutando de Solo Éxitos ahora junto a Fito Paes y esto que es Mariposa Tecnicolor. Y seguimos hablando de buenas clásicas. Seguimos hablando de Solo Éxitos en vivo en el aire de la radio. Seguimos cantando, dale. Pilas para este lunes. Todas las mañanas que viví, todas las calles donde me escondí El encantamiento de un amor, el sacrificio de mis madres, los zapatos de charol Los domingos en el club, salvo que Cristo sigue hacia la cruz Las columnas de la catedral y la tribuna gritan gol el lunes por la capital Todos giran y giran lunes a viernes, escuchás solo éxitos. ¡Bomba! que te veo cerquita, cerquita por hoy y que no ven el por. O oh, bamba, o oh, bamba, o oh, bamba, o ah, bamba. Yeah. Un buen clásico de Los Piojos, lo que vamos escuchando esto es El Farolito. Así que De lunes a viernes compartimos solo éxitos. Música en nuestro idioma. Durante toda esta hora vas a cantar. Vamos Juan Todo, la última y dice... ¡Dámeo! Arolito, la música de los Piojos. Te veo cerquita, cerquita. Por todos. Y acá vamos disfrutando este lunes, no te arrepientas de nada, no pidas perdón, disfrutemos el toda la semana. Lunes 13 de julio de este 2020 y aquí estamos en vivo para compartir solo éxitos una hora con muy buena música en nuestro idioma. Lo que suena ahora son los chicos de Turf, haciendo este clásico ya en el rock argentino titulado Loco Un Poco. De lunes a viernes escuchás solo éxitos en el aire de la radio. Loco un poco, nada más, casi pareces normal. Sonriendo Sin saber que estas diciendo Sucia la conciencia Pero claro no hay por venir Porque ya estas por venir Cuando escuches esta canción Te va a alegrar el corazón Hay tiempo para decidir Vas a encontrar la posibilidad Llegaría el momento ese maldito momento de mirar para un costado y yo mismo he vertido lo que la vida me dio nací no roman no tengo resto soy solo esto varón o más no tengo nada a mí no lo merezco Yo sé de no te va a gustar haciendo ese maldito momento. Disfrutamos de solo éxitos antes Turf lo cumboco. Ahora lo que suena es Diego Torres. Tú me enseñas qué tan simples son las cosas. Tú me enseñaste a dar amor y nada más. Y care no importa si eres si ven algo a cambio esta vida y algo más y donde quiera que yo esté tú vas a estar y como un ángel cuidarás de mí cuando me pierdas Esta por venir Y este mundo que gira de nuevo Aunque me sienta al revés Oh no See you. Cristian Castro haciendo este clásico titulado Amor Antes escuchábamos a Diego Torres haciendo Guapa Cristian Castro ingresó esta semana al ranking de la radio ingresó al puesto número 30 con su nueva canción titulada Cuando vuelva a la vida, canción que tenés que votarla en www.las20masvotadas.com o desde la aplicación para Android Las 20 Más Votadas La escuchamos un poquito, ahí está Tocarás que ahora es fruta prohibida esta es la nueva de Cristian los miedos se confunden con los sueños las noches se confunden con los días cuando vuelva la vida será un abrazo el agua en el desierto te regalaré sentir cada momento Y empezaré de nuevo a sanar mis heridas cuando vuelva a la vida. Cuando vuelva a la vida. Recordaré el aroma de las flores. La música de Cristian Castro que ingresó, como te digo, esta semana al ranking. Ingresó junto a Kiro y a Banda 21. Ahora todo está en tus manos. Tenés tiempo para votar hasta el viernes. Para ver en qué puesto lo dejamos. www.las20masvotados.com Todas las semanas el ranking de la radio, las 20 más votadas, le presentan 6 nominados, de esos 6 ingresan los 3 más votados. Esta semana ingresaron entonces Kiro, Banda 21 y Cristian Castro. Y ahora, esta semana están nominados Alejandro Fernández, Hasta en mis huesos, La música de Beret, Aún, en, Aún me amas, Camilú para el amor, David de Paría la llama, Gracie los consejos, y La oreja de Van Gogh con Te pareces tanto a mi, canción que vamos a escucharla, la oreja de vanguard te pareces tanto a mí y entonces métete y votar de estos seis el próximo fin de veremos cuáles son los tres que ingresan escuchamos entonces ahora en solo éxitos lo nuevo de la oreja esto es te pareces tanto a mí llevas tus sueños entre los dientes me miras desplicente cuando vas a salir siento Llor de tus ojos de viernes, te marchas mientras rimpio lo que queda de ti, hice de mí pessoa no sé que puxamos tu varida ti mando josevel nasceu que si Así que lo que vamos escuchando David, vale. Así es Ave María. Sigamos disfrutando de solo éxitos como toda la semana de lunes a viernes te hacemos compañía con la mejor música en nuestro idioma en vivo en este lunes 13 de julio del año 2020. Ave María, cuando serás mía. Sigamos disfrutando de solo éxitos. Vive así si será Canciones nuevas, canciones clásicas Antes escuchamos lo nuevo de la oreja de Van Gogh Titulado Te pareces tanto a mí Canción que está nominada para ingresar al ranking de la radio Canción que tenés que votar como cada uno de los artistas Que estamos escuchando ahora Por ejemplo, estamos escuchando a David Ibal con Ave María Pero David Ibal está con Si tú la quieres, junto a Itana Están todos los artistas latinos en un solo lugar En el ranking de la radio Metete y vota a www.las20masgotadas.com Seguimos disfrutando de solamente éxitos. Canción que se la vamos a dedicar a Gustavo, Gustavo Luna que le encanta esta canción. También se le dedicamos a toda la familia que seguro están escuchando la radio, Allany y a sus hijos. Esto es en Miranda, tu misterioso alguien. Ay alguien Aprovecha que el sol está caliente Y vamo a disfrute el ambiente sí. Vamo a meternos pa'l agua pa' que vea Que rico se siente Y vamo a intropical por toda la costa A chinchorrear de chinchorro a chinchorro Paramo a darnos una medalla Bien fría pa' bajar la sequía No llevo mali unos tragos de sangria y Pa' que te suelte Ponja poquito porque pa' vacilar No hay que salir de Puerto Rico De coquito Y como dice Ponsi Vamo' a darle despacito yeah, yeah, yeah. Pa' que te suelte Pongo a poquito Porque pa' vacilarnos Hay que salir de Puerto Rico Y claro, vamos pa' la playa Pa' curarte el alma Cierra la pantalla Abre la medalla oye, oye, Todo oye, en oye. el Caribe Viendo tu cintura Tú le coqueteas Tú eres un cabulla Y vamos pa' la playa siento que ya tiene un año esta canción, ¿no? Cómo va sal el tiempo, ¿no? Parece nuevita. Pedro Capó Barruco Esto es calma. Entonces escuchábamos a Miranda haciendo tu misterioso alguien. El único testigo que tenemos que es el viento y estamos llegando al final del programa del día de hoy, como siempre agradeciéndote por estar ahí del otro lado. Muchísimas gracias a Laura Manera, nuestra musicalizadora espectacular todas las canciones que hemos convertido en esta hora. Daniel Fernández en los controles Mi nombre es Walter González Nos reencontramos mañana martes Para seguir disfrutando de solo éxitos No cambies del dial, no te despegues de la radio Que seguís disfrutando de la mejor programación De la mejor música Las 24 horas Nos reencontramos mañana, recordá también votar en el ranking de la radio www.las20masvotadas.com O desde la aplicación para Android Las 20 Más Votadas Allí registrás tu voto y tenés tiempo hasta el viernes Nos vamos con la música de 7 este esto es tengo tu love. Dale, chao. Hasta mañana. No tengo un celular con diamantes de muchos quilates pa impresionar, pero tengo una buena conversación con la que te enamoro más y más. No tengo un jet privado que compré con la black card, pero tengo una guagua vieja con la que siempre vamos a pasear. No tengo ropa de Versace y mi culatura dura dura pa enseñar, pero tengo un par de brazos tenudos que muy fuerte te van a abrazar. No soy como Mariah Carey con un jacuzzi lleno de agua Evian, pero tengo una chosita en la playa pa que te bañes con aguita de mar. Ricky tiene cara linda en Ricky iglesia los millones y aventura las mansiones, pero yo tengo tu amor. I got so love Yo tengo tu amor Yo tengo tu love Yeah Yo tengo tu amor I got your love Yo tengo tu amor Yo tengo tu love Yeah Oh I give it to you Oh we I give it to you baby Oh I give it I tengo tu love My love El tiempo vale más que un Rolex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 Quien enseñarte vale más que un tabú y aunque pueda tenerlo todo todo nunca hay nada si me faltas tú Chayamba baila bien bonito fonci canta finaito Juan bueno, él logra mi latino pero yo tengo tu amor I got your love Yo tengo tu amor Yo tengo tu love Yeah yo tengo tu amor Entre los más bellos de People en español pero tu mirada me dice que soy el bratiz de tu corazón Lady Gaga está en el Twitter y también en el Facebook, Justin Bieber en YouTube pero yo tengo tu amor I got your love Yo tengo tu amor Yo tengo tu love Yeah, yo tengo tu amor I got your love Yo tengo tu amor.